Yeah, man. muy buenas tardes. Son las 8 y 11 de la tarde y abrimos una vez más esta persiana para dar un repaso a toda la actualidad. Te habla María, os habla María y a mi lado, a mi lado se sienta Ricard. Buenas tardes. Buenas tardes María. ¿Qué tal estamos? Pues eh, contentos de estar aquí ayudándote a hacer el programa. Pues más contenta estoy yo de que me ayudes a hacerlo. ¿Ves qué bien? <risa> estamos, estamos muy contentos. ¿no? Estamos en sincronía. Y bueno, pues vamos a comenzar haciendo, como siempre, el repaso a las asambleas que se celebran hoy, mañana y el fin de semana. Hoy, hace una hora y media, acaba de empezar la asamblea de planificación de las vacaciones en la calle Maestro de Victoria. A las 8 se celebra, o sea, que acaba de empezar la asamblea de acción contra las agencias de calificación, justo en El Oso y el Madroño, y a las ocho y media, en 20 minutitos, comienza la asamblea de pensamiento en la calle del Carmen. El viernes 29, es decir, mañana, eh, se celebrará la asamblea de dinamización, una preparación de la uh, AGE para el día, 20, perdón, para el día eh, domingo 31 en la plaza Jacinto Benavente. Eh, a las 8, también mañana, la asamblea de. Eh, ¿Esto me lo tienes que introducir? De Parados eh, y Paradas. Ah, Parados y Paradas <risa> en Sol. Y el domingo 31 de julio, a las 7 de la tarde, la Asamblea Popular de Madrid en Sol, eh, de la cual nos informarás un poco más tú. Sí, eh, lo informaremos más adelante. Vale. Eh... Y además nos acaba de llegar una nota y es que nos dicen que se necesita comida en la acampada del Prado. Así que ya lo sabéis, todos aquellos que queráis colaborar con esa acampada, pues id allí y aportad lo que podáis. Y vamos ya con las noticias desde Grecia. para analizar todo lo que pasa en el país heleno, como siempre, se sienta en nuestra mesa Antonio Y Buenas gracias. tardes. Chao María, gracias. Pues adelante, cuando quieras. Sí. Entonces, tras la aprobación por parte de los organismos comunitarios del plan Marshall destinado a salvar a Grecia de la quiebra... El gobierno de Atenas se somete al examen del personal técnico del Fondo Monetario Internacional, que en este momento se encuentra en la capital griega para analizar el estado de la finanza del país heleno y la efectividad de las medidas recientemente puestas en marcha. Finalmente, redactarán un informe que será enviado a los ejecutivos responsables del fondo que se encontrarán en Atenas a partir del 17 de agosto para negociar las condiciones del préstamo. Además, para el mes que viene, deberá ser completado el proceso de sustitución de los actuales bonos griegos con otros de un valor de, de un total de 150.000 millones de euros cuya duración se extenderá hasta 2020. A su emisión deberá contribuir el 90% de los bancos griegos. Hoy, la Banca Agrícola de Grecia ha comunicado que no participará en este proyecto debido a sus problemas de liquidez y al proceso de recapitalización que interesa a dicha entidad financiera. En las dificultades económicas de Atenas se centra el interés cada vez más evidente de los inversores extranjeros. El martes, el ministro de Desarrollo, Michalis Grieshohoides, eh, tu tuvo una conversación telefónica con el ministro de Economía alemán, Philip eh, Rochler, que sostuvo que la economía griega, para ser competitiva, necesita ingente ingentes inyecciones de capital, simplificación del aparato burocrático y tecnología más avanzada. Las palabras de Röschler reflejaron la voluntad de, de 30 organizaciones empresariales alemanas que se reunieron en Berlín hace algunos días de expandir sus negocios en tierra helénica. El representante del gobierno de Angela Merkel auguró la creación de un banco griego de inversiones que colabora estrictamente con la correspondiente institución alemana para la creación del bienestar en progreso en Grecia. En el Frente Social, la huelga indefinida de los taxistas provo pro uh, provoca fuertes dolores de cabeza al gobierno socialista de Papandreou. Ayer, 8.000 propietarios de taxis marcharon hacia el Parlamento con el objetivo de ser escuchados por las autoridades competentes que hicieron oídos sordos a sus reclamaciones. El ministro de Fomento, Ioannis Ragussis, afirmó, entre las críticas que procede también de su mismo partido, que no cederá a las presiones de las corporaciones. Papandreou resp respaldó la iniciativa del ministro. ...hablando de liberalización del sector... ...según determinadas condiciones... Sin, espe ...sin especificar sus intenciones... ...los taxistas respondieron... ...con una intensificación... ...de sus acciones de protesta... ...en la isla de creta ...permanece bloqueado el ingreso... ...a dos oficinas de la hacienda pública... ...mientras en Tesalónica... ...los conductores... ...impiden la entrada... ...a las oficinas de los políticos locales... ...mañana dicho colectivo... ...se encontrará con el ministro ragusis ...con el objetivo de exponer sus instancias... El presidente del Colegio de los Médicos de Atenas, Georgios Patulis, ha avisado al gobierno que el próximo septiembre será muy agitado el, pro el proyecto El proyecto de ley presentado por el ministro de Sanidad eh, prevé la abolición de algunos centros hospitalarios y la fusión de unidades sanitarias, algo que viene considerado por los responsables de los trabajadores del sector como un primer paso hacia la privatización. La implantación del nuevo sistema comportará pérdidas notables, ya que se calcula que se quedarán sin empleo unos 4.000 médicos. Además, Patulis ha expresado su opinión a la liberalización de las profesiones sanitarias, manifestando su contrariedad en, al respecto. Esto significaría que en toda Grecia aparecerían franquicias que, contra, que contratarían a médicos y enfermeros bajo condiciones laborales salariales indignas. Las mismas preocupaciones comparten los profesores y rectores de las universidades griegas que tachan como inconstitucional la reforma de la ministra Ana Diamandopoulou, que establece prácticamente la privatización de las entidades académicas. Una señal inquietante que ya, ya hace entrever cuál será el futuro del sistema educativo ha sido la abolición del de Instituto Nacional de la Juventud, que se ocupaba de dar alojamiento gratis a los estudiantes, algo que desde este momento será regulado según la elección de los órganos administrativos. di oste cada università. El futuro de la acampada de Plaza Sindagma parece muy incierto. Las autoridades municipales intensifican sus esfuerzos para desalojar el kilómetro cero de Grecia para que recupere su aspecto habitual durante la temporada turística. A todo eso se añade también la intervención judicial. Según las fuentes, el Tribunal de Primera Instancia de Atenas está investigando el caso redactando un auto que citaría a juicio a los responsables por ocupación de suelo público. Bueno, Anto Antonio, sí. nos traes una cantidad de noticias hoy, la sanidad negativas, está... En... Negativas, negativas. Sí, desgraciadamente, negativas. desde el país heleno, normalmente nos vienen noticias negativas sobre la economía. Sí. Pero hoy la sanidad está en venta, la educación está en venta, los taxistas están en venta. ¿Qué más falta por vender en Grecia? Casi no falta nada. <risa> Hasta el lunes decía que Finlandia había... ...condicionado su ayuda económica a la venta de Partenón e Islas... ...entonces, si vendemos el también Partenón. esos... <ríe> <Madre mía. ríe> eh, eh, ...es una cosa eh, alucinante. Sí, sí, hace hace unas sí, semanas ¿no? nos comentabas que... Eh, ...Papá Andreu quería poner en venta el suelo en general sí. de Grecia... verdad sí. ...eso incluye sí. el Partenón. Eso casi solo faltan los griegos, creo, ¿no? Vender sí. a los griegos por peso y, ale, y, claro. y ya no quedará nada. Sí, además... Eh, Se espera, en breve, lamentablemente, como la jueza de primera instancia, de, la presidenta del tribunal de primera instancia de Atenas, a estar redactando el auto, está viendo qué investigación se puede hacer contra los acampados por del suelo público, cosa que me parece muy ridícula, María, porque... Porque si quieren vender, es, eh, eh, o sea, el, la venta del suelo público no es, no es crimen, es crimen la ocupación del suelo público, es uh -huh. una cosa que no entiendo. Y además, eh, se esperan, como están así las cosas, hasta la llegada de la policía. Uh -huh. Otra cosa, eh, se protesta, también el alcalde ha protestado, porque Atenas... no está dando su imagen más agradable a los turistas por ser, por tener estas acampadas así, cuando en otras partes de la ciudad se hacen cosas muchísimo peores. Pero bueno, eh, yo digo y también el sector turístico tal vez se haya quejado, yo no sé. Pero una cosa digo, no se ha tanto quejado cuando hubo esos disturbios gordos en la capital helénica, pero los los grandes hoteles el king george el gran bretaña que son hoteles históricos en atenas que están en sindikma han alojado han alojado sí a periodistas eh, que pagaran hasta 1.000 mil euros por noche de de, de, de, de alojamiento sí para filmar para grabar las, eh, las escenas uh -huh. um, que han pasado sin sentido, entonces estamos antes una contradicción evidente ¿no? Uh -huh. Sí, el típico doble rasero, ¿no? Que sí que... uh -huh. Pues, Antonio, veremos cómo continúa esto, pero para eso estarás tú el próximo martes sí. en La Persiana, para contarnos las noticias griegas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, Antonio. Chao. Y al hilo de lo que decía Antonio Ricard, yo creo que tienes algo muy interesante que contarnos, porque decíamos que la sanidad está en venta en Grecia, pero en España tampoco estamos muy lejos, al menos en algunas regiones. Muy bien no está, la verdad. En mi tierra, en Cataluña, en... Uh... Van a cerrar este verano 40 centros de salud y se va a obligar a, a derivar a miles de ciudadanos a otros hospitales. Uh, bueno, esta es una de las medidas de... Eh, recortes que está haciendo el gobierno de la Generalitat hablando con ellos, ellos dicen ajustes uh -huh. el, el, el lenguaje verbal siempre es muy importante en estos casos eh, verbal y político Claro, porque igual creen que nos lo creemos y todo, ¿no? Igual se creen que nos lo creemos, pero bueno, eso es igual quien lo diga, que sea CIU, que sea el PSC o PSOE, PP, o es igual porque eh, todos tienen su lenguaje en, en <risa> Y en eh, comunicación política, yo que sé un poco del tema, pues siempre el lenguaje siempre es importantísimo, ¿no? En fin, como decíamos, eh, se van a producir eh, recortes, se están produciendo ya, de hecho, recortes ¿no? en la sanidad pública catalana, bueno, no solo en sanidad, pero en muchos más ámbitos también, pero... Eh, también en sanidad eh, y eso dejará sin servicios, eh, que inclu eso incluye las visitas médicas y, y las urgencias a decenas de municipios. Sí, es, es, que es lo que más me sorprende, las, las urgencias, que es quizá lo más importante, sí. pues también se cierra, ¿no? Y las visitas médicas que supongo que serán el médico de familia, que es una, un recurso básico de la sanidad. Exactamente, entonces eh, habrá decenas de municipios catalanes que se quedarán sin ello, por, eh, algunos de ellos deberán recorrer hasta 25 kilómetros y de hecho se ha dado la orden de cerrar al, hasta el 50% de los centros de atención continuada, según eh CCO, como decía <ríe> ese <risa> mítico presentador, es sí. exacto. Eh, coco, sí. Aquí viene el coco. Aquí sí. viene el coco. Pues eh, bueno, eh, de hecho, todavía no se sabe exactamente cuáles son los que se van a cerrar, que esto es, sí. este es otro tema. Eh, con esta medida se pretenden ahorrar unos mil millones de euros durante este verano. Eh, pero claro, muchos vecinos y alcaldes uh -huh. de estos municipios afectados aún no se lo creen, o sea, no, uh -huh. no sé si es que no se lo creen porque creen que no va a pasar o es que no salen de su asombro, en uh -huh. todo caso, eh, aún no, como te decía, aún no se ha decidido el total de ambulatorios que se clausurará uh -huh. eh, y, de hecho, también desde eh, comisiones obreras se decía que ni, ni ellos mismos saben eh, cuáles, cuáles van van a ser los que se van a cerrar. Uh -huh. eh, En la, de hecho la, la provincia de, de, de Cataluña más afectada va a ser Barcelona eh, Donde se concentran la mayoría de, de centros que se van a cerrar eh, Y te voy a dar algunos datos Esto es solo en Barcelona, eh, te voy a decir eh, eh, Se van a clasurar 33 centros de horario nocturno eh, 13 durante el mediodía Y cerrarán 11 durante el fin de semana En total quedan afectados no, 97 centros de salud eh, La mayoría en localidades de tamaño medio o pequeño Eh, también se cerrarán en otras eh, provincias en las otras tres provincias Girona, Lleida y Tarragona y pero que, que según dicen desde la sanidad tendrán una afectación similar más cosas sobre este tema se supone que es una medida eh, bueno, se supone no es, esta es, es sin duda una medida inédita porque no se ha hecho nunca eh, antes se habían hecho clausuras parciales en urgencias, habitualmente de noche o de mediodía de hecho en comisiones de mediodía, los sindicatos me sugerían a la Generalitat en anteriores gobiernos... ...que en verano se cerraran algunos centros... ...porque no había gente para cubrirlos... ...pero la Generalitat se negaba... Uh -huh. eh, ...y este verano ocurre todo lo contrario... O sea, de ...que se van a cerrar cuando nadie lo pide... ¿no? Uh -huh. eh, ...otras localidades eh, a destacar... ...por ejemplo en, también en la provincia de Barcelona... ...como son Castellbisbal o Badía del Vallés... Eh, ...que son uh -huh. bastante cercanas a Barcelona... ...han convocado protestas y manifestaciones... Eh, las urgencias más cercanas también eh, están, uh, en, el, en el caso sobre, sobre todo de Castellbisbal, es, las urgencias más cercanas están a decenas de kilómetros pero en una carretera de, llena de curvas, uh -huh. o sea de que de noche puede tardar, tardar unos 40 minutos, eh, por lo cual eh, es posible que 40 minutos no se llegue a tiempo. Uh -huh. O sea, que son mil millones de euros y todo lo que el gobierno del señor más quiera, pero ¿a qué coste? Porque al fin y al cabo... Claro, pueden ser pueden suponer, suponer vidas, sí. ni más ni menos. Es, es muy triste, mm. pero es cierto. Y es algo de lo que se llevan quejando, además, los médicos durante mucho tiempo, y no solo en Cataluña, sino en muchas comunidades. También se habla del, del copago, ese fantasma que sí. sobrevuela... las próximas elecciones generales tal vez exacto además eh, tenemos un, con el tema del copago tenemos un protagonista en esto que es eh... Eh, ahora me, me has pillado el nombre y el apellido es, creo que es Jorge Luis Valcárcel uh, no sé. Ramón Luis Bal Ramón Luis, Balcarcel. perdón, tienes razón ba eh, Ramón Luis Valcárcel que hace unos meses ya comentó que se tendría que instaurar el, el copago porque tal, luego su propia partida lo desmintió porque dijo, dijeron, pero qué haces loco diciendo una medida no, no puedes decir ninguna medida que si no nos va a pasar algo, <risa> en fin Eh, pues Valcárcel se ve que la vuelta aliar a liar en este sentido Es un hombre con palabra fácil y pensamiento rápido o, o nulo Y dice eh, en este caso Valcárcel ha dicho que devolverá la sanidad o, y, la, y la educación al Estado Si el gobierno de Zapatero no facilita los fondos para prestar estos servicios Y esto además viene a colación con el Consejo de Política Fiscal Correcto. y Financiera que se celebró ayer Bueno, esto también, al fin y al cabo, la sanidad y la educación son competencias de las autonomías y son mm. algo básico que hace que funcione este estado de autonomías que tenemos. ¿verdad? Exactamente. Y además, mm. eh, él comenta, Valcárcel, que desea seguir dando estos servicios, pero si no se puede, él, como haciéndose un poco la víctima, dice que si no se puede, los tendrá que devolver al Estado. Eh, él sugería incrementar el, el déficit, que es una de las razones para, en esta. reunión que comentabas eh, se, se tendría que incre incrementar el déficit en, en, en sol para tener la, la solidaridad y para ayudar a, a quienes a quienes lo necesitan ¿no? mm. la, esto tenía una respuesta del vicepresidente chávez. Eh, que le ha contestado que la Constitución no prevé la devolución de competencias. Uh -huh. Y a esto, eh, el propio Valcárcel ha contestado que sí lo permite, en su punto de vista. De hecho, no sé quién de los dos tiene razón. En eso no, no, uh -huh. no soy abogado, y por tanto, no, no domino este tema. Pero vamos, eh, el responde que sí, sí, sí lo permite, pero no es lo más deseable porque... Uh -huh. Eh, aunque quizá sería lo más eh, ser, pueda ser lo inevitable. ¿no? Uh -huh. que, bueno, eso lo tendrá que decir el Tribunal Constitucional, correcto. supongo. Pues vamos a seguir hablando de recortes en nuestro Cuando baja el sol. Cuando baja el sol. Y sí, vamos a seguir hablando de recortes porque ha llegado directamente a nuestra redacción la noticia de que la ONCE pretende eliminar los algunos puestos de trabajo supliendo estos con una especie de máquinas. Pero, como ya decimos, es una noticia de última hora que ha llegado aquí. Tenemos a dos de las protagonistas de esta historia sentadas en la mesa de la persiana. Se llaman Begoña y Blasa. Buenas tardes a las dos. Buenas Hola, buenas tardes. Y... Vosotras tenéis la palabra, vosotras contadnos qué es lo que ocurre exactamente. Sí, que la ONCE ha dado la venta a bares, establecimientos, gasolineras y estancos y le está quitando la venta a la gente ciega y minusválida. ¿Cómo os han comunicado esto? ¿Qué explicación os ha dado? que Bueno, ya empezó en su tiempo con los ecobes que teníamos los vendedores Pusieron la excusa de que iban a dar detalles a, a los ecobes y, y, implant, y suplantaron y quitaron las direcciones a, a la gente de donde tenían ellos los bares, las tiendas y demás. Vamos, por, a través de engaño y se las usurparon. La ONCE no es una entidad pública, pero el Gobierno eh, la, la supervisa y controla un poco la, la actividad de, esta, de, digamos de la ONCE, ¿no? ¿Cómo les salpica? ¿Qué reivindicaciones habéis hecho ante el Gobierno? Pues ahora estamos, bueno, hemos estado defendiendo a unos compañeros porque les tenían sin empleo y sueldo y les tenían a tiempo parcial ganando 341 euros y ahora estamos recogiendo firmas 100.000 firmas que nos exigen para reivindicar que la venta del cupón solo sea para ciegos y minusválidos. Claro, pero y supongo que esto os ha pillado totalmente desprevenidos y desprevenidas a todas y que... ¿Realmente qué explicaciones os han dado? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? ¿Qué pensáis hacer? Pues eh, como pensar hacer, ahora mismo estamos todos los compañeros del comité de empresa eh, y para septiembre-octubre pues eh, pensamos manifestarnos ahí en, en la Puerta del Sol. Uh -huh. Y estamos recogiendo firmas que verdaderamente... ...agradecidos de los ciudadanos que nos están bastante colaborando con, con nosotros. ¿Pero ¿qué, qué razones puede tener la, la ONCE para diversificar sus puntos de venta? Digamos? Sí, porque lo quieren hacer en plan lucrativo, lo quieren hacer Ajá. en plan expansivo y lucrativo. Ya no miran el pobre ciego, el pobre minusválido, ya pues se basan en las máquinas. Pero además esto choca con, eh, totalmente con sus principios, porque tú entras en la página web de la ONCE, o bueno, entras en la página web o cualquier información que sea de la ONCE, es una organización no lucrativa. Teóricamente. Teóricamente, claro. Teóricamente, claro. Mm. Uh -huh. <coughs> ¿Y qué alternativas de futuro os dan una vez os hayan eliminado vuestros puestos de trabajo? Pues ninguna. Y nos vemos, pues eso, que en un futuro yo no sé qué va a ser de, de la pobre gente, vamos. Pero ¿cómo es, o sea, de repente un día os dicen que vais a dejar de vender el cupón, que, van, que, vais a, que va a haber unas máquinas que la hagan por vosotros No, no nos dicen nada, ellos dicen que ponen las máquinas estas para, sí. para ayudar y para beneficiarse los fondos de la ONCE Pero tampoco nosotros estamos muy seguros de dónde van esos fondos destinados uh -huh. ¿Y qué, qué planes, eh, habéis comentado algunos, de manifestaros y todo esto? ¿Tenéis pensado algunas medidas más en este sentido para poder reclamar? O de llevar? momento no, pero nos hace falta apoyo, apoyo claro. bastante apoyo. ¿no? Nos hace falta apoyo de, de todos los trabajadores empresariales, porque desde y luego... vendedores de la ONCE, y porque están ONCE. poniendo muy poco empeño en las firmas mismamente, nos están apoyando más los ciudadanos. que los mismos vendedores y trabajadores de la ONCE. ¿Y eso es por, por ejemplo? Por, por miedo, miedo, por, por coacción o por lo que sea, pero están, están colaborando muy poco. ¿De cuántos puestos de trabajo estaríamos hablando más o menos y cuándo se empezarían a reducir? Pues, pues no sé, solo en venta ya se, han, se están perdiendo un 40 o un 60% en venta del cupón y en puestos de trabajo, pues no sé, llevamos a compañeros esperando la venta 4 y 5 años, la venta del cupón y son ciegos totales. <coughs> Y están levantando kioscos, están cerrando a, a agencias. Mm. Mm. Están vendiendo los centros educativos donde yo, por ejemplo, yo estudié, yo me crié allí en el Paseo de La Habana y eso ya se ha vendido. O sea que... Bueno, iba a ser interesante, ¿no? Más, más bien preocupante, ¿no? Porque parece que esté habiendo un proceso de desmantelamiento de la propia ONCE, ¿no? Sí, ¿Qué, claro, qué es? pero es que nosotros también nos han separado un poco, porque nosotros antes liquidábamos y nos juntábamos todos los trabajadores y ahora... Con eso de que pusieron de que cada uno liquidara individualmente por banco, pero lo hicieron para eso, para desunirnos y que hubiera esta desunión que hay. Además, eh, con esto elimina una de las una de las cosas características de base que es de la once, que es al final, pues eh, ayudar a los ciegos y a los minusválidos y los deja totalmente desamparados. Es que choca totalmente con sus principios. No sé cómo creéis que puede acabar. la once en este aspecto O sabéis si o tiene algún miedo de esto o lo hace directamente sin escrúpulos porque no va a poder evitar la influencia mediática claro porque la, la once se fundó para las personas ciegas y y, y luego eh, dijeron me entiendes de meter a los minusválidos y, y con el gobierno y dijo y dijeron que sí que los aceptaban pero es que ya eh, se están pro, pa, pasando eh, Dándolo a las gasolineras, a los kioscos de prensa, a los estancos, a los bids y a, a los, los chinos. chinos. Mm -hmm. Y claro, ya eh, peligramos el empleo de las personas ciegas y minusválidas. ¿Y habéis tenido algún tipo de reunión con la, con la Junta o con la cúpula de la organización? ¿no? Eh, ahora mismo pues eh, estamos recogiendo las la 100.000 firmas que nos pide la Dirección Comercial de la ONCE... para ver si se puede paralizar el tema y llegar a un mud, unos mutuos acuerdos mm. empresariales. O sea, Pero era... los sindicatos lo tenían que haber movido mucho antes. Cuando empezaron mm. a implantar los rascas, la lotería instantánea, mm. ahí fue cuando ellos tenían que haber visto que, que se estaba poniendo en peligro el cupón, porque ya se está introduciendo el cupón y ya... He... O sea, el, desde la propia dirección nos dijeron que tenías que conseguir 100.000 firmas para poder parar este proyecto. Mm -hmm. que iba a la dirección general de la ONCE, la, uh -huh. las 100.000 firmas. Y de ahí no sé si la llevarán al Ministerio de Trabajo o lo que se harán con las firmas uh -huh. o si harán caso a las firmas o lo okay. ¿Y tenéis alguna página web, alguna manera de uniros, eh, alguna plataforma, digamos, que en la que, que estáis unidos todos los que os veis afectados por esto? No. No, hay mucha de desunión. no. Ahora eh, hay mucha desunión uh -huh. empresarial. ¿Y quizás no sería conveniente crear una plataforma, una, no sé si un disindicato o alguna página web ni que sea? Sí, estamos ahora mismo movilizándonos los de comisiones obreras. Ajá. Y que, ya para ir concluyendo, ¿qué perspectivas de futuro veis cómo creéis que pueda acabar todo esto? Pues yo creo que el, el futuro lo es lo veo muy preocupante, preocupante <risa> porque están despidiendo a bastantes vendedores... A otros no los quieren contratar, a los afiliados no los quieren hacer contratos indefinidos y es bastante preocupante. Pues desde desde aquí, desde la persiana, desde ahora sol, os damos todo nuestro apoyo y esperemos que este conflicto laboral se se resuelva de la mejor manera posible, sin que salga afectado ningún trabajador, y ánimo y suerte y adelante, con Muy vuestra bien. lucha. Pues gracias. Muchísimas gracias. Buena suerte. Gracias. Y ahora, antes de continuar con el Cuando Baja el Sol, vamos a escuchar un poquito de música. Hace dos años que no llueve en el, cuerno, en el cuerno de África. Ahora la sequía ha arrasado la zona, la agricultura se ha resentido gravemente y la gente se muere de hambre. Desde hace unas semanas los medios nos asedian con imágenes de ciudadanos hacinándose en los campos de refugiados en Kenia. Las imágenes, eh, nos Ahora, las imágenes nos recuerdan a los telediarios de los años 90, cuando los noticiarios estaban repletos de noticias sobre el hambre en África. La palabra tercer mundo resonaba con una amplitud, con amplitud, y la gente, cada uno eh, en su medida, estaba concienciada con aquella situación. después llegó la crisis a occidente, la crisis económica y los bolsillos de las grandes empresas, los bancos y los propios ciudadanos, que las miles de bocas que eh, eh, eran más importantes que las miles de bocas que seguir abasteciendo en ese llamado tercer mundo. Los medios colapsaron entonces y las cadenas y la prensa con noticias económicas hasta ahora, cuando estaban emitiendo imágenes sobre la crisis hasta ahora, cuando la noticia ha vuelto a saltar a los medios. Pero la situación no es actual. Las organizaciones humanitarias alertaron hace dos años de la grave situación que se vivía en lugares como Etiopía, Kenia y Somalia. Para, analiz para analizar esta situación y para contarnos más cosas sobre el hambre en África, tenemos hoy en La Persiana a Amador Gómez, de Acción contra el Hambre. Buenas tardes, Amador. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, bueno, con un poco de ruido, pero, pero bien. Uh -huh. Bueno, eh, una vez se ha conocido esta situación de hambruna en Somalia, especialmente en, en esta parte de África, ¿por qué ha tardado tanto en llegar las ayudas de la ONU? Ya recordamos que, llegaron a, que el primer paquete de, de ayudas llegó ayer. Bueno, estas emergencias de tracto lento, nosotros decimos que son emergencias silenciosas, Son emergencias poco poco mediáticas, eh, cuando las comparamos con un tsunami, con un terremoto, con un huracán, y esto hace que, que sean menos menos noticia. Tanto las, las organizaciones de ayuda humanitaria como las agencias de Naciones Unidas veníamos eh, dando señales de alarma sobre la situación que se venía viviendo en el cuerno de África desde hace, desde hace tiempo, pero parece que el tema del hambre es un tema al que... todos nos vamos, nos vamos acostumbrando. Parece que el hambre se empieza a convertir en algo cotidiano. Aceptamos como normal que, que cada año mil millones de personas vivan en una situación de hambre y parece que eso nos resulta escandaloso. Nos estamos acostumbrando a ello y al final las cifras tienen que llegar a, a, a situaciones extremas, como cuando se produce el estado de Abruna, que es la situación actual de, de Somalia, para que de alguna forma las conciencias se muevan para que los donantes se movilicen y, y empiecen a, a movilizar fondos que permitan a las organizaciones hacer una escalada de nuestras intervenciones. Uh -huh. Amador, ¿cuál es la, mani la magnitud real de la situación? Porque sí, desde los medios nos llegan muchas noticias y muy graves, imágenes bastante bastante graves también, pero claro, no, no estamos allí no sabemos cuál es la verdadera situación de hambruna que se vive allí. Sí, en la, las dos zonas, las dos regiones de Mogadiscio, la región de Bacol y la región del Bajo Sabele, las dos zonas de eh, Somalia, donde donde se ha declarado la situación de hambruna, hay aproximadamente 2.800.000 dos, dos personas afectadas. Para que todos nos hagamos una idea, es como si sumáramos a la, a la población de las ciudades de Zaragoza, de Sevilla, de Córdoba, de Bilbao, de Valladolid, de, de la Coruña y de Oviedo. Todas esas ...como si todas las personas que viven en todas estas ciudades... ...estuviesen en una situación de hambre. ...pero no solo eso... ...quiere decir que ahora cada los niños... ...el 55% presentaría desnutrición... ...si esto lo lleváramos al ejemplo... ...de estas ciudades españolas que me he mencionado antes... ...querría decir que todos... ...todos los días... ...estaríamos viendo algún niño con desnutrición... ...es decir, probablemente... ...alguno de mis sobrinos... ...probablemente... ...alguno de los hijos de mis compañeros de trabajo... ...o de mis amigos, o de mis vecinos... ...estaría desnutrido... ...y esto que aquí nos parecería absolutamente inaceptable... ...en el caso de Somalia se ve con, con, con absoluta normalidad... ...lo hemos venido viviendo con absoluta normalidad... ...hasta que las si cifras han sido ya demasiadamente escandalosas... ...y nos han golpeado a todos... ...tenemos que recordar que la última hambruna en, en Somalia... Es ...de principios de los 90... ...y se cobró 300.000 muertos... ...esperemos que la hambruna actual... ...no llegue a, a tener unas consecuencias tan dramáticas... Sobre todo porque sería demasiado escandaloso que, tu, que, que, que tuviésemos tantos muertos en 2011. Hace un par de años que se podía más o menos deslumbrar que esto podía pasar. Desde entonces, desde estos dos años atrás, ¿qué se ha hecho para intentar mitigar esta situación? Bueno, tenemos, que, tenemos que recordar que, que Somalia lleva viviendo 20 años de conflicto. Somalia es un país completamente desestructurado. No existe Estado, estado no existe ninguno de los, de los servicios que podíamos esperar en un Estado. Es un, es un país completamente fragmentado, con enfrentamientos clánicos, eh, que lleva viviendo 20 años en una situación de inseguridad alimentaria crónica, eh, con una fragilidad. Eh, permanente y continua. En este tipo de situaciones, cuando se produce eh, cualquier tipo de aumento de riesgo, la población, una población que venía viviendo en el límite, que ha vivido en el límite durante 20 años, un aumento de riesgo le lleva le lleva de una, de una vida difícil a una vida imposible. Además, en estos, en estos entornos de, de Somalia, la agricultura es una agricultura de subsistencia, es una agricultura... Que, que se basa en, en la mano de las, en la mano de obra de las propias personas muy dependiente del clima muy dependiente de cómo, de cómo viene la, la estación de lluvia, y además hay un porcentaje importante de, de población que son nómadas que son seminómadas que son pastores cuya base eh, cuya economía familiar se basa sobre todo en el en el ganado cuando las lluvias no son adecuadas este ...este este ganado no tiene pasto, los pastos se agotan... ...y por lo tanto se, se pierde tener la reserva económica de las familias... ...durante todo este, este tiempo la, la respuesta que se viene dando... ...a la realidad de Somalia es una respuesta siempre emergencista... ...es una respuesta de la que vamos de emergencia a emergencia... ...porque nos acaba de abordar el problema de fondo... ...y el problema de fondo es eh, que Somalia se ha convertido... ...en uno de estos rincones olvidados del planeta... con 20 años de conflicto, un conflicto enquistado, un conflicto, un conflicto olvidado, que está hipotecando el futuro del pueblo somalí, que está hipotecando el futuro de las familias somalíes, y que eh, no, no da ninguna oportunidad para, para un desarrollo económico, para un desarrollo agrícola, para un desarrollo rural que podíamos ver en cualquier otro, otro entorno. Mientras este conflicto no tenga que tenga posibilidades de solución, y si la realidad es que Somalia sigue siendo el de un país sin Estado, el de un país fragmentado, El de, ...el de un país de enfrentamiento de clanes... Eh, ...es muy difícil salir de las respuestas de emergencia... ...y poder entrar en una estrategia más de futuro... ...y más de rehabilitación y desarrollo. Y en, y en esta situación tan trágica... Eh, ...¿qué culpa tiene esto Occidente? ¿La crisis cómo ha afectado a, la, a Somalia? La, la pues ahí, de yo creo que hay responsabilidades... ...a todos los niveles... Eh, ...sin duda que hay responsabilidades... ...en los gobiernos de los países de la zona... Hay responsabilidades también en los gobiernos internacionales, en los gobiernos de, de Occidente, que, bueno, pues que, que no ven como prioritario la, la realidad que se vive en, en esa zona o la realidad que se, vive, que se vive en Somalia. Probablemente, si Somalia fuese un país con otro tipo de recursos o recursos mucho más estratégicos, eh, Somalia no llevaría 20 años en esta situación. Hemos visto como cuando, cuando este tipo de situaciones se da en otros entornos, o cualquier tipo de conflictividad social se da en otros entornos que donde hay intereses más estratégicos para Occidente, Occidente acaba interviniendo, no es el caso de Samador. Claro, al hilo de eso que decías, Samador. Eh También entra en juego la responsabilidad de Occidente, porque recordemos que bueno, la hambruna en África, en Somalia, especialmente en este caso, pues se podría remontar a los procesos de descolonización en los que las fronteras se delimitaron de manera errónea, sin tener en cuenta las tribus que tú antes citabas, y bueno, no sería una solución más importante por parte de Occidente que se dispusieran las, las estrategias y las... ...y las enseñanzas necesarias para que los somalíes... ...y los ciudadanos de otros países de África... ...o de otros continentes pudiesen abastecerse bien... ...de sus propios recursos... ...en lugar de tener que depender de la ayuda humanitaria. Pues, sin duda que es, es importante que la, uh, los países y los pueblos... ...puedan autoabastecerse y puedan vivir de los, de los, de los propios recursos... ...y de sus propias de sus propias capacidades. Ese Es un criterio de trabajo con el que desde siempre... ...con la gente que trabajamos, poder fortalecer... las capacidades de las familias, poder reforzar eh, los recursos de las comunidades y poder dar a, dar algo más que una un enfoque de asistencia pero para eso necesitamos que los eh, que los entornos de trabajo en este caso estamos hablando de Somalia sean contextos contextos estables contextos donde, donde tengas capacidades que puedas reforzar donde existan capacidades institucionales que puedas reforzar cuando cuando esas capacidades no existen o esas capacidades están enfrentadas Eh, no hay lugar, no hay espacio para construir, porque el único espacio que hay es el espacio del conflicto, es el espacio del conflicto armado. Uh -huh. Claro, también en el retraso de estas ayudas eh, ha estado en... Bueno, una de las razones ha sido el control de, de los islamistas que, que tienen el poder allí, ¿verdad?, Bueno, ahí el, el, Somalia está, está fragmentada, de una pequeña región que controla, controla el gobierno de transición, después hay otras zonas controladas por al Shabaab y otras, en el norte de Somalia hay otras eh, controladas por diversos pequeños grupúsculos. ¿no? Yo diría que en este mundo clánico y de tanta división, el islamismo es el único vector de coherencia Que, que podría servir para, para agrupar a todos estos a todos estos grupos, ¿no? sin duda que una solución a futuro tiene que tener en cuenta este carácter eh, clánico de la sociedad somalí. Yo recuerdo eh, cuando vivía en, en Mogadíscio, yo he estado viviendo dos años en el 96 y el 97 en la ciudad de Mauricio, hay un dicho somalí que dice que yo creo que refleja, refleja muy bien este espíritu del pueblo de Somalia. El dicho dice, yo y toda Somalia contra el mundo, yo y mi pueblo contra toda Somalia, yo y mi clan contra mi pueblo, yo y mi familia contra mi clan, yo y mi hermano contra mi familia, yo contra mi hermano. Es decir, el pueblo, el pueblo somalí es un pueblo que puede, que puede ser capaz de unirse, pero al mismo tiempo tiene un grado de fragmentación eh, muy, muy grande. Eh, se comenta por algunos foros que, bueno, eh, de hecho es muy habitual, ¿no? Que en países que no tienen eh, recursos, eh, por decirlo así, que, que expoliar como pueden ser eh, el petróleo, los, los diamantes en algunas zonas de África, eh, no se suele intervenir. ¿Es quizá una de las razones por las que se está olvidando tanto a Somalia? Bueno, probablemente a María se, se le olvida porque no hay no hay intereses estratégicos y se le está dando una respuesta exclusivamente de, de emergencia. Ha habido algunos intentos internacionales de, de darle solución, pero esa solución no acaba de llegar. Yo creo que es necesario que la comunidad internacional eh, haga una reflexión para identificar las lecciones aprendidas de los intentos que se han realizado en los últimos, en los últimos años. y para cambiar la, la estrategia que tenemos que en la solución ya que los, los enfoques seguidos hasta, hasta ahora no han sido adecuados. La presidenta de UNICEF ha dicho, por ejemplo, que hay unos 30 países eh, en emergencia pero se está no sé si por la crisis económica o por cualquier otra razón se está silenciando todo esto, eh, ¿cómo lo ves tú? Bueno, uno Los, los alimentos eh, se han convertido en el nuevo recurso recurso estratégico. ¿no? Los alimentos han pasado de ser un bien básico a convertirse en un recurso estratégico. Observamos cómo la, la volatilidad de los de los precios cada vez cada vez mayor, de los precios de los alimentos, es pues mayor, se han convertido en un, en un espacio de, de especulación. Y esto es algo que habría que, que habría que proteger, porque detrás de muchas de las crisis lo que hay es precisamente la dificultad de la población para alimentarse y para acceder a los a los alimentos. Estamos viviendo un momento de de, de cambio, de, de, de incertidumbre, donde aquí pues, no, hay que hay dificultades dificultades económicas, pero esas dificultades económicas no nos sabe eh, no nos debe cerrar los ojos ante la realidad que están viviendo muchísimas eh, muchísimas personas, sobre todo porque parece que, que últimamente vivimos en el mundo de la elocuencia o en el mundo de las grandes, de las grandes cumbres, de las grandes reuniones, de las grandes convenciones, que nos olvidamos de algo básico, nos olvidamos de las familias, nos olvidamos de las personas. Eh, casi es lo que hay tras detrás de esto, ¿no? cuando se toman decisiones donde se, no cuesta nada tomar una decisión para... para invertir en salvar a los bancos, en salvar a los mercados, esos, esos nombres que no sabemos muy bien qué significan. Pero cuando hablamos de, de salvar a, a miles de, de familias, eh, a mujeres, a niños, y y hablamos ¿no? de cantidades económicas mucho menores, mucho menores que las que, que se emplean para salvar al mercado, para salvar a los bancos, parece que hay cierta alergia a ese tipo de a ese tipo de gasto. que sobre todo yo creo que el es que se considere como un gasto cuando ser visto como una inversión, una inversión en personas, una inversión en futuro, una inversión en desarrollo, una inversión en esperanza para muchas familias. Uh -huh. Al hilo de eso que decías, Amador, sobre la alimentación y el sector alimentario como estrategia, hay algunos tuiteros que nos están comentando aquí en nuestro perfil que está claro que, por ejemplo, la sociedad no sabemos explotar que el poder que tenemos como consumidores. Y yo creo que esto puede tener relación directa con el hecho de que, y que también toca de, de lleno a Somalia y a otros países que probablemente estén viviendo una situación de hambruna, con que eh, se genera mucha, se producen muchos productos alimentarios, pero se desperdicia gran par, gran parte de ellos. No tengo ahora mismo los datos eh, delante de mí, pero creo que es un tercio de o dos tercios incluso de, de los alimentos que se... ...que se malgastan... ...¿qué se podría hacer desde Occidente... ...para gestionar todo eso? No, desde luego que hay que, hay que llamar a la responsabilidad... ...a la responsabilidad de todos... ...y a la responsabilidad de todos los consumidores... ¿no? El, ...el primer ejercicio... ...para poder responder a, la, a las situaciones de injusticia... ...o a las situaciones de, de, de inseguridad alimentaria... ...de hambre o de desnutrición... ...es que cada persona aplique... ...su propio ejercicio de responsabilidad... ...en su, su actividad de, de consumo... ...en su actividad diaria... Pero más allá de eso, debemos recordar que hoy hoy el problema de la alimentación no es un problema de producción de alimentos, hoy es un problema de acceso a esos alimentos. Si, las, si los alimentos que se producen hoy ¿no? se distribuyeran de manera equitativa, todas las personas tendrían alimentos suficientes para cubrir sus necesidades. Habrá que ver de aquí a 50 años con, con, con la dinámica de crecimiento eh, de población, con las consecuencias que el cambio climático puede tener sobre la agricultura, y sobre, la, sobre la, la producción alimentaria, y con los nuevos eh, desafíos que están surgiendo a nivel de, del patrón de consumo con países emergentes que a futuro puede haber necesidades de producción alimentaria, puede que dentro de 50 años sí, pero hoy es un problema más de, de distribución y de acceso de producción. Uh -huh. Pues Amador, te agradecemos mucho que hayas contestado a la llamada de ahora sol y muchísimas gracias y, y te emplazamos para siguientes ocasiones. Un saludo. Muy bien, un saludo. Gracias. Must be some kind of way out of here Said a joker to the thief. there's too much confusion i can't get no relief businessman there to drink my wine come and dig my earth none will What's up? But you were now, we've been through that, phase. and this is not our fate. So let us start talking falsely now. But I was getting lazy. Hey! Con esta canción llamada All Along, the, the, Watchtower. La, the Watchtower, de Jimi Hendrix, continuamos en nuestra sección de Cuando baja el sol, esta vez hablando de todos los hechos que ocurrieron ayer en el Congreso y analizándolo con nuestra compañera Florencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues antes, si te parece, vamos a repasar cómo fueron los hechos y después nos cuentas en primera persona... Lo ocurrido, porque creemos que tienes bastante que contar. Bueno, recordemos que tras la llegada de las marchas indignadas este fin de semana, varios simpatizantes del 15M mantuvieron la acampada en Neptuno y en el Paseo del Prado, en parte, para analizar cómo continuar coordinando el movimiento a partir de ahora, debido a que por fin todos los focos de protesta se reunieron y vieron una gran oportunidad de aunar aún más el movimiento. Durante la noche de ayer varios indignados que dormían en las inmediaciones del Congreso sufrieron una carga de la Policía Nacional que los desalojó de forma violenta. Además, según nos han contado algunos protagonistas de este altercado policial, soportaron durante toda la noche los insultos y vejaciones de la Policía. Vamos a escuchar cómo desalojó la Policía las inmediaciones de la Cámara Legislativa. Nosotros, ¡Ey, ¡Ey! Bueno, ahí estaban algunos de los indignados pidiendo a la policía que se tranquilizase. Sin duda, el ambiente era revuelto. Eh, más tarde, después de esta carga, esta primera carga en el en el Congreso, algunos eh, se trasladaron al Paseo del Prado a continuar con la protesta desde allí. Y la policía nacional continuó ejerciendo la violencia sobre ellos, pese a que mantuvieron la resistencia de forma de forma pacífica, como viene siendo habitual. Algunos de los compañeros y compañeras resultaron heridos, pese a que los grandes medios no se han hecho eco de ellos. Y a continuación podéis escuchar el testimonio de una de estas personas que resultó herida. Sí, bueno, los primeros días siempre han sido a reacciones verbales. Eh, yo y con Abel hemos dormido el primer día arriba del Congreso, donde nos llamaron guarros desde las furgonetas de, de los antidisturbios... Nos han tirado las pancartas a la cara, nos han movido las vallas para despertarnos, nos han despertado a las cinco de la mañana con el himno de España y el quinto levanta. Pero bueno, eso ha sido lo de menos comparado con lo que ha pasado hoy, esta mañana. Se había quedado consensuado en la Asamblea General de ayer, que a las ocho de la mañana se concentraba todo el mundo para intentar llegar este, eh, pues llama? los papelito informativo que han traído las marchas. Y como era de esperar, a las siete y media, siete, han empezado a desalojarnos. Y a mí personalmente cuando me han querido desalojar yo me he agarrado a mi compañero de cocina Javi que lo tenía a mi derecha y a Abel a la izquierda y cuando veían que no podían conmigo me han tirado al suelo, me han pisado el cuello provocándome la fractura, fisura de la clavícula izquierda, me han levantado al final por la fuerza entre dos policías, me han tirado contra el bordillo y después me han tirado contra Javier que estaba sentado a mi lado. A mí en realidad me han cogido evidentemente de los puntos que parece ser que no dejan marcas, pero a mí sí que me han dejado, porque yo tengo bastante peso y entonces han tenido que cogerme entre cuatro. Espérate, estoy. me cogen de aquí, tengo aquí una marca seguro, Vale. me han apretado aquí también, me han apretado aquí también y me han apretado aquí también para levantarme, me han arrastrado... y nada, luego cuando ya estaba un poco más para acá estaba me, me temblaba el cuerpo, entonces realmente tampoco podía moverme mucho y estaba quieta en posición fetal y me han empezado a dar patadas hasta que me he sentada en el suelo y se han olvidado un poco de mí porque veían que tampoco me iba a mover para adelante y, y bueno, y, y eso ha sido, en realidad estábamos todos sujetos la verdad es que los compañeros ha sido una resistencia pacífica muy muy buena y, y les daba igual que lloráramos, que las niñas gritaran y... en realidad ha sido un poco duro, pero bueno, seguimos luchando porque vamos a leer. Hasta ahora la actitud de la policía con el 15M se había desarrollado en Madrid más o menos de forma pacífica, a diferencia de otras ciudades como Barcelona donde la represión policial ha sido más severa, pero en Madrid, eh, salvo durante el mismo 15 de mayo y la concentración en la Plaza de la Villa, la policía no había utilizado la violencia hasta ayer. Ante esto, ayer se celebró una asamblea una asamblea de crisis y se elaboró un comunicado en el que se pone en relieve eh, la entrega de las, de las protestas de las marchas del ...del Congreso... Eh, ...y que denuncia la, la violencia policial. Además, como ya viene siendo habitual... ...durante el 15M, esta agresividad... ...de las fuerzas de la autoridad... ...han servido para que el movimiento se reafirme... ...en sus ideales de protesta... ...y de cambio de sistema por la vía pacífica... ...como se demostró ayer con la manifestación... ...que recorrió la Gran Vía. Y sin embargo, más allá de los acontecimientos... ...en el Congreso y en Neptuno... ...lo más destacable del día de ayer es que... ...se consiguió registrar en el Congreso de los Diputados... ...el texto elaborado por las Marchas Indignadas... y que recoge las reclamaciones de los ciudadanos hacia los políticos cuya labor es representarnos y para eso está aquí Florencia que nos va a dar el testimonio de cómo cómo fue la entrega de esta de este texto en el Congreso. Bueno, buenas tardes ante todo y quiero contar Cómo, cómo, lo, cómo fue un poco en general el desarrollo de los, de los acontecimientos y luego voy a contar la parte que aparezco yo que estaba en casa durmiendo a las ocho y media de la mañana y me empezaron a tuitear y a mensajear que estaban cargando contra los compañeros en el Prado. En principio eh, un grupo de compañeras de Barcelona, de la Comisión de Sanidad, han entregado el documento a primera hora en, en el Congreso Y el sello pone, bueno fecha 27 de julio, entrega en las cortes generales y han podido pasar la barrera de seguridad puesto que durante la jornada del fin de semana ya los cordones policiales no dejaban pasar a cualquier a cualquier persona que tenga aspecto de indignado, acampado o no sé como dice, perro flauta, por ejemplo. Entonces, eh, la opción que, que había era poder vestirse de una forma un poco más arreglada o no tan deportiva para poder pasar la valla de seguridad así fue como lo hicieron y eso fue alrededor de las nueve y media, diez de la mañana luego yo llegué al Paso del Prado a las nueve y media primero fui por Sol a ver qué pasaba, porque me habían dicho compañeros que habían pasado la policía, hacer un recuento en la Puerta del Sol, en principio en la Puerta del Sol, con la gente que hablé, que era de alimentación, había dormido ahí, no sabía nada, seguí caminando por la calle de Alcalá hasta que eh, aparecí en el Prado, y ya la policía estaba bueno estaba lleno de lecheras alrededor de cibeles y a medida que ibas avanzando por el Prado, tanto de un lado como del otro de la calle, están los policías. Eh, cerca de, de una mini asamblea que se estaba generando en ese momento con un nivel de tensión bastante considerable hasta que en, en principio los policías empezaron a hablar entre ellos, empezaron a caminar hacia el grupo de gente y empezaron a acorralar a las personas. Y ante ese momento pues, todos los, las personas que estábamos ahí nos fuimos desplazando, desplazando hasta... hasta salir al Paseo del Prado, casi esquina con el Museo Thyssen, donde se, donde están las fotos que están los compañeros sentados con las manos arriba diciendo que bueno, lo de siempre que no somos un movimiento violento, solamente queremos acción directa y no violenta. Pues en ese momento la policía nacional eh, ante disturbios empezó a cortar, bueno se cortó el tráfico, todos los coches acumulados y empezaron a desviar por el carril derecho de, del carril bus. Todos los, no, todo el tráfico, hasta que pudieron sacar a la rastra, como escuchamos hace un momento el testimonio de los compañeros, que a la rastra los empezaron a quitar hasta que los acorralaron al costado de la calle. Pero claro, en ese forcejeo hubo aproximadamente 10 heridos con contusiones leves, se llamó al samur el samur tardó también, otro que tardó bastante, 30 minutos en llegar en pleno centro de Madrid. Cuando cuando hicimos la primera llamada al samur nos colgaron la llamada, la segunda hasta la tercera. Y bueno, así finalmente llegaron llegó la asistencia, estuvo estuvo con los compañeros y las compañeras que estuvieron que tuvieron lesiones y en ese momento se empezó se empezó a leer el manifiesto de la carta a los policías que estaban en el Prado. Y cuando se terminó de leer, como de, de forma espontánea, se empezó a generar una asamblea, porque en ese momento se debatía si, sí, además de la, la presentación que ya se había hecho alguna hora antes, eh, existía la posibilidad de que el señor Llamazares pueda, pueda hacer el vínculo para... que se pueda tratar en el pleno del día de ayer el, el tema este de la carta. Entonces, había bueno, la verdad que la asamblea estuvo bastante acalorada porque había diferentes puntos de vista de unos que los políticos no nos representan, que porque Llamasares, bueno, pero finalmente se llega a un consenso solamente hubo una persona que tuvo un disenso o sea un, un disenso pleno eh, que no le parecía que no le parecía oportuno pero finalmente bueno un grupo de personas que fueron las mismas compañeras que a primera hora llevaron la carta más otros dos eran tres compañeros de también de indignados y yo me sumé pues, soy de comunicación y quería saber qué estaba pasando para poder luego dar un testimonio real de lo que había pasado y que los periódicos no empiecen a manipular la información Entonces nos sumamos, éramos siete personas en principio en pasar la valla policial, que íbamos ya con este señor que es Pepe Morales, el, el responsable de prensa de Izquierda Unida, que es el que bajó al Paseo del Prado, accedió a bajar al Paseo del Prado a, eh, para hacer de intermediario, porque por eso pudimos pasar la valla policial. Entonces ahí bueno con todos los policías estaban ten tres también con nosotros otros medios bueno ahí fue un momento muy muy muy emotivo y de mucho estrés cruzamos eh, fuimos caminando hasta la puerta y finalmente pudimos entrar cuando llegamos a la entrada había dos compañeros de marchas que no tenían dni porque en el en el en, en el desalojo de prim de primera hora de la policía habían habían perdido habían robado el dni con lo cual arriba al despacho de izquierda unida subimos cinco personas. Eh, había eh, las tres personas con las tres compañeras de sanidad de indignadas, luego un chico de Barcelona y yo Subimos y ahí a continuación, además de, de darle la carta en mano, lo que ya se había entregado a primera hora, además de dársela en mano, agregamos un texto que lo redactamos ahí in situ en el, en el despacho de esta persona, de Pepe Morales, y pusimos aclaraciones, y las aclaraciones eran la única, eran las condiciones que se había llegado a, eh, en, en la Asamblea a acuerdo para poder presentar la carta mediante el señor Yamazares, que a modo de resumen, el punto uno decía que bueno, que, que la carta representa más de 300 municipios. en donde se había celebrado asambleas populares y que las personas sabían, eh, y las personas que habían participado en cada ruta Eh, de cara a entregar a la carta al Congreso. Y luego el punto 2, que era el punto más álgido, era eh, lo voy a leer tal cual, que dice, queremos dejar muy claro que este documento lo podría haber leído cualquier diputado, puesto que el objetivo es que se debata en el Pleno. Por lo tanto, queremos reiterar que Llamasares es simplemente una vía y que no hay ningún tipo de representación por su parte ni de ningún político. Eh, has dicho que hubo... ¿Hubo opiniones contrapuestas en cuanto a que fuese Yamazares quien entregase este documento? ¿Por qué finalmente decidisteis elegirlo? ¿Cuáles fueron las, los argumentos que se dieron para eso? El momento era que la marcha indignada había recorrido un mes de caminata, de recorrido, de de de, de, de mucha de esperar a este momento, y era la, la, la posibilidad o la oportunidad... De, eh, digamos, trascender todo el proceso burocrático que lleva el Congreso, porque luego este señor nos explicó cómo, cómo es el proceso burocrático cuando entra una carta al Congreso. Entonces eh, él nos explicó que cuando entra entra un documento depende de la Secretaría General del Congreso que se reparta a los grupos parlamentarios. Entonces yo le pregunté si qué cuáles eran esos criterios, ¿no? Porque qué pasaba que algunas cartas llegan y otras no. Y él, bueno esta persona me dijo que desconocía los criterios, pero que en principio no deberían variar por la por la por los partidos políticos, ¿no? Según el partido político. Entonces esa era la vía de poder trascender el sistema, la, la burocracia y aprovechar ese momento que teníamos de, de, de que se pueda leer. O por lo menos hacer mención en el pleno del día antes de las vacaciones claro. para que no se enfríe el tema también uh -huh. eh, si queréis eh, puedo mirar un poco de, de, el tema del Twitter a ver eh, eh, aquí estamos eh, con el eh, con el ordenador delante con, eh, con y hemos preguntado si alguno de los eh, de la gente que nos está escuchando eh, puede hacer alguna pregunta para Florencia eh, Me voy a avanzar yo, porque todavía no he llevado preguntas, pero eh, explícanos un poco tus sensaciones de, eh, estando allá adentro, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve eh, la gente del 15M, estas posturas que está teniendo, estas reclamaciones eh, dentro de, de un parlamento que es, digamos, eh, muy, mucha gente dice que es gente como muy que, que no está muy a, a pie de calle, digamos. Que no está muy a pie, a pie de calle, ¿quién dice? Los, los, los parlamentarios. Los parlamentarios, refiero. evidentemente... Eh, nosotros estamos luchando contra algo que no tenemos acceso No tenemos acceso a, a, a, a ningún tipo de representación por parte de estas personas claro. Por lo tanto, eh, cuando estábamos dentro del despacho eh, Uno de los temas era eh, si, a, si lo que habíamos hecho era, estaba bien o, o no uh -huh. Porque nosotros dependíamos de la buena voluntad del señor Llamazares sí. De que haga mención en el pleno y como lo habíamos aclarado de, la, de decir que era un mero cartero que luego sí cumplió su palabra pero claro, en ese momento era una, una cosa de confianza o no entonces uh -huh. se bajaron tres compañeras yo me quedé viendo el televisor para verlos que no me daba ninguna garantía pero bueno, me quedé viéndolo ahí <risa> por, si acaso, ah, ¿no? por si acaso yo que sé, sí. <risa> sí pero efectivamente lo comentó y dijo que era mero cartero incluso antes de que empiece su turno en el pleno, lo tuiteó y dijo que se sentía orgulloso de de ser el cartero pero que él solamente representa a Izquierda Unidad y que bueno, pero que eso no quita que, que sí que ha sido un momento muy emotivo para él mm -hmm. y más tarde pudimos saber además que bueno, que se lo entregó en mano a, a Zapatero, que bueno, esto tampoco es de gran relevancia, porque al final lo que queréis es que esto se debata en el Congreso Claro, a ver, evidentemente yo ahí voy a decir mi, mi sensación personal. Yo considero que ni, ni el PP ni el PSOE ni Izquierda Unida nos representan, porque el sistema económico financiero, siempre y cuando siga siendo el mismo, insisto, y ahí soy muy pesada con este tema, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Claro, porque finalmente parece que no nos gobierna... ni el PSOE ni nadie en el Congreso Exacta. sino es el FMI es el Banco Central Europeo exactamente entonces hasta que no haya un cambio de conciencia de de poder decir es que no es necesitamos tener una soberanía monetaria cuando hasta que no tengamos una soberanía monetaria y que la Unión Europea se haga eh, eh, eh, vamos a empezar de cero a, a partir de cero y a volver a, a, el tiempo atrás como como hace, no sé, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en el momento que tú estableces un mercado común con países que no están en la misma condición económica evidentemente a lo largo se pagan las consecuencias como ahora lo está pagando Europa uh -huh. eh, estamos estamos como hace 50 años o más, Alemania y Francia siguen siendo los reyes los del mambo y los países pobres de alrededor, aquí no cambió nada uh -huh. ¿Cómo fue ese registro de esta de este texto en el Congreso? Tuvisteis, supongo que tuvisteis que pasar varios pasos burocráticos. Pues ahí yo no te puedo ya te digo yo llegué a las nueve y media de la mañana cuando ya las compañeras de, de, que lo habían ya lo habían presentado. Eh, lo que sí te puedo puedo comentar que bueno la valla policial era tremenda y hasta que llegamos mmm, detección de, de bueno te detectan si hay metales si no te ponen un te piden el dni te ponen una pegatina bueno todo el proceso para poder entrar y luego arriba bien arriba como si fuera cualquier oficina normal uh -huh. y bueno qué esperáis que bueno ¿qué esperamos que que surja de todo esto no sé habrá algún tipo de consecuencia política Yo sinceramente ahí soy pesimista y no creo que haya ningún tipo de, de no no creo que vaya a haber ningún tipo de respuesta. Lo que es positivo para el movimiento porque seguimos demostrando que el sistema no funciona, con lo cual es un punto a favor porque va a caer por su propio peso. Están perdiendo legitimidad día a día, desde la policía hasta el sistema cuando le pedimos cosas que no nos puede dar, eh, pierde legitimidad día a día y es, son puntos a nuestro favor, a nuestro favor tanto nacional como europeo. Aunque se agradecería un poco de colaboración desde la política también, ¿no? Sí, pero desde el momento que estamos supeditados a las decisiones de las agencias de calificación mm. del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional con el aval de la Reserva, eh, no... Cualquier no. medida podría ser un, canto, un brindis al sol, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, sí. No, es que no veo, incluso, es que y, y la situación a nivel mundial, no el sistema financiero tal y como está no, no funciona. Entonces hasta que no, repito, hasta que no tengamos una soberanía monetaria y que seamos de, de, dueños de nuestras propias decisiones, de nuestra mm. moneda, que es nuestra fuerza de trabajo, mm. no va a haber ningún tipo de solución que, que llegue a, a reparar esto. Mm. Eh, antes de entregar, de registrar esa, ese texto de todas las reivindicaciones de los 300 pueblos eh, Algunos de los compañeros también estuvieron repartiendo este mismo texto a algunos de, de los diputados Como fueron Joan Rida o algún diputado del PNV que ahora mismo no recuerdo su nombre Si os parece vamos a escuchar el proceso de entrega de estos Sí, me han hecho llegar por Twitter pero lo, lo iban a registrar me parece al Congreso Claro, y le interesa leer el texto antes sí, de que sí, llegue claro, por Ahí tienes una serie de quejas que la verdad es que son un poquito impactantes es en cuanto a la situación de los pueblos. No lo dejamos con mucha atención, la verdad. Venga. Muchas gracias. Venga. Ahora. ¿Qué le parece la regla ¿Lo conoce? sí. pues ahí sí, tiene siempre antes para que conozca la gravitación del interior del país y la por época. si podrían escucharlo pues ya un gustazo para la población que nos quita la solución sí, sí, sí. bueno, yo estoy aquí disponible en mi la barría en carrera de san Genero, 40 nosotros tenemos las oficinas sí. ahí enfrente 40 en esta planta grupo vasco lo que pasa es que no sé qué actividad vamos a tener a partir de ahora aquí pero Sí, bueno. En todo ya, la cuestión es plantearse cómo solucionarlo, porque ahí es donde va a entrar en un punto crítico, ¿no? Porque muchas veces se están tomando decisiones a favor de un sistema que no favorece soluciones. Y pues ahí sí nos gustaría que entendiesen que hay gente que está con muchas necesidades, con una situación de riesgo de su vida, con condiciones de vida muy negativas y que hay muchas cosas que con pequeñas reformas no se están consiguiendo. Pues nos gustaría un poquito un análisis más profundo sobre el sistema económico que está adoptando, porque tiene las consecuencias. Bueno, pues podemos tener una reunión o lo que bueno sea, el formato que ustedes prefieran. Yo encantado de recibirles. Jorge Álvarez es mi asistente y a mucho gusto. Lo mismo, la Asamblea está abierta. ¿Soy siendo No, ya están en el Ah, ya están distribuidas. ¿no? Perfecto. Una pregunta más sencilla. ¿Cómo que has recibido información de la marcha de la mañana antes de que nos Sí, porque, claro, estoy, estado, estoy muy ¿sí al corriente. ¿Y si quieres recibir el testo ya? Sí, hombre, sí, los de, los, encantado. Sí, la la la recogida, Además, lo he ido siguiendo tanto... Sabes que yo soy el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra y de Izquierda Unida, contando tanto el compañero Gaspar como yo mismo hemos seguido sí. con simpatía todo el... Eh, claro, sí. eh, pues no. si pudiera contemplar esto como un resumen sí. muy, muy simplificado bien. de todas las quejas muy que tenemos pues porque es bastante drástico. Porque si queremos Pero formalmente contactar por, por, por, digamos, por razones prácticas, un correo. Un... O una persona de contacto y tal, creo que es para claro, es el sí, común. No, no, como no, así apese corriendo. No bueno, nuestros uh, nuestra dirección es pública, tanto la de Llamazares sí. como la mía en la web del de Congreso. Si ah, bueno, pues sí. Es que esto, yo no tengo. Sí, claro. Toma, que es más práctico. Apúntalo, toma. apóyate. Aquí. Sí, sí. Si queréis, yo os propongo que, que más adelante, ya en septiembre, si queréis, nos vemos con con el Grupo Parlamentario, con, con Izquierda y con Izquierda Unida, se lo digo a Gaspar también, tenemos una reunión con, con una delegación nuestra. O sea, formalmente bueno, lo, yo os lo es que... Yo lo que os propongo, si queréis, además lo digo con el debido respeto y, y sinceramente es estar en contacto y vernos incluso aquí en el, en el Congreso, si no os dejan entrar, eh, te digo yo que al Grupo Parlamentario sí, porque de la mano nuestra va a ser proceso, por tanto, estemos en contacto. Pues ahí estábamos escuchando a Joan Ridao, el, el portavoz de Esquerra Republicana. Eh, también escuchábamos a Emilio Lavarría, del PNV. Bueno, Joan Ridao parecía que mostraba bastante empatía por el movimiento. O Lavarría se mostraba un poco más indiferente. No sé, eh, es lo que decías antes, Florencia, que bueno sí, esto es que no sabemos muy bien a dónde van a llegar pese a que den muestras de... de pues están maniatados. Entonces no puedo hacer nada. Ni izquierda, ni centro, ni derecha, ni el papa, ni... ni lo mama. tenemos Lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Por eso seguimos con la autogestión, con el claro. crecimiento colectivo y con el crecimiento local. Que, por cierto, voy a hacer un apunte. Nos vamos para Teruel. Una vacación que nos vamos para Teruel. Nos mm -hmm. han seguido un campo. Así que cualquier persona interesada en irse a Teruel del 19 al 28 de agosto, les voy a dejar un correo electrónico que se llama Agrothinking. Mm -hmm. agrothinking, agr o sea, pensar en inglés, agrothinking.gmail.com uh -huh. Pues ahí queda esa exclusiva, de esa vacación. Y tenemos en la mesa un espontáneo <risa> que mientras comentábamos todo esto de la entrega del de, de texto a los diputados, pues nos ha comentado que... ¿Qué nos has comentado? Preséntate, por favor. Buenas, yo soy Ramón, vengo indignado de Avilés. No he hecho toda la marcha, pero bueno, he venido a dar el relevo a los compañeros. Uh -huh. y, y bueno, qué? pues nada, lo que sucedió es que, bueno, que tal y como se acordó en la asamblea, pues que se entregará el documento por cualquier medio a los políticos. Entonces, como todos los compañeros estaban concentrados abajo, pues vi que la atención de la policía se desviaba hacia la puerta de acceso de nocturno a las inmediaciones del Congreso... Eh, fui bordeándolo todo un poco y vi una calle que estaba muy poco vigilada Y por ahí, sin cambiarme de ropa ni nada, pues conseguí, conseguí acceder Y una vez en las inmediaciones del Congreso, pues absorbe un poco la situación mm, Vi que había unos periodistas de, de Telemadrid y de Entereconomía Vaya, la crema de, de los amigos de toda la vida del 15M <risa> Y dándome a elegir, pues decidí escoger camuflarme entre los, entre los de Telemadrid <risa> y, y Porque pero... como quedabas ah, el pego ¿no? <risa> Dice, a seguro que entre Más que entre economía ¿no? <risa> Y bueno, pues les dije lo que iba a hacer Y que lo grabaran Y bueno, pues cuando salió La vicepresidenta y ministra de economía Elena Salgado uh -huh. Pues fui tranquilamente hacia ella Nadie me miró ni nada Ya habían de tomarme por de la prensa <risa> Y le dije, buenos días, vengo a traerle las quejas de los indignados. Y me miró así de forma rara y me dijo, como sonriendo, no, no, si, si ya me las habéis metido por registro. Y yo le dije, o sea, que no, no me va a coger las hojas. No, y bueno, pues nada, yo dije, vale, y me fui. Pero bueno, entiendo que, pese a que se lo metieran por registro, esta señora supongo que se irá ahora de vacaciones... Y que, bueno, cuando vuelva y, y lo mire por registro, pues que será ya por lo menos en septiembre, ¿no? Sí, bueno, es bastante impactante esta indiferencia que muestra la vicepresidenta Salgado. Además, también es bastante destacable eso que decías de, de lo de septiembre, porque, claro, Joan Rida, que se mostraba tan complaciente, decía, bueno, si queréis hacer, haremos una reunión en septiembre, claro, te, tengamos en cuenta las vacaciones que se toman los diputados también. ¿A todo esto estaban grabando las cámaras de Intereconomía y, Te y Telemadrid cuando le diste el documento? O? No, Intereconomía estaba a su rollo. Y bueno, como el otro ya se lo había dicho al cámara de Telemadrid, pues uh -huh. cuando me acerqué le tuve que decir, graba, lógicamente. Si no se lo digo, lo, no va a prestar atención. Y bueno, pues sí, lo grabó. Y luego, bueno, pues me dijo, bueno, pues ya veremos. ...qué pasa con la información y la información esta pues ayer en una manifestación... ...que hubo de unas 50 personas a Radio Tele Televisión Española solicitando que se incluyera... ...el material audiovisual de los compañeros en las noticias sobre lo que había sucedido... ...con la policía uh -huh. pues también se comentó que se contrastará esta información eh, con Telemadrid... ...y, uh -huh. y sin más no, no tengo ninguna noticia no tengo ninguna noticia nueva... Uh -huh. Pues bueno, Muchas gracias a los dos por venir a contar de primera mano este testimonio de lo que sin duda es un acto bastante importante el que se hayan registrado estas propuestas en el Congreso y estáis invitados, ya sabéis, como siempre, a la mesa de Agorasol. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. La persiana.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 Advierta. Perdónenme por no querer masificar mi aula para poder atender a la diversidad de mi alumnado porque les quiero formar, no uniformar Quiero que cada cual dé lo máximo de sí y que no sean un número más en el aula al igual que yo soy un número más para mis gobernantes Perdónenme por querer ser tutor y dejarme tiempo fuera del horario cada dos por tres para, para tratar asuntos Eh, ...que puede ir más allá de lo estrictamente docente... ...porque es, más que mi labor, mi vocación... ...porque soy fa facilitador del crecimiento de mis alumnos... ...no dictador, dictar lleva menos tiempo y energía. Perdónenme por no querer formarme en mi especialidad... ...para que mis clases sean de calidad... Perdónenme por no poder seguir haciéndolo como antes, dado que cerraron centros de formación de profesores. Perdónenme por preferir ser profesional formado a impartir cualquier otra materia que el gobierno considere afín, como historia de la música, francés, lengua española, geografía, siendo profesor de inglés. Perdónenme por necesitar tiempo extra para prepararme aquello que no domino y que no tengo por qué dominar, Para dar esas clases afines o incluso otras etapas educativas como FP o atención a adultos a discreción de la consejería. Perdónenme, perdónenme por creerme que la calidad existe y que soy parte de ella. Perdónenme por creer que no es esto lo que el gobierno regional está buscando. Las competencias en educación las tiene el gobierno regional y eso y en eso me centro ahora. Perdónenme por ser como cualquier otro trabajador que quiere que los cambios de su contrato se le notifiquen y se negocien siendo parte de esa negociación y no estando al margen. Perdónenme por criticar el autoritarismo del gobierno de la región, que no ha contado conmigo para nada más que para, eh, para cenar la dignidad como persona y como profesional. Perdónenme por no querer un sueldo y un horario acorde a mi papel en la sociedad, como todos. Perdónenme por ser humana, pese a tener una labor sobrehumana. Perdónenme por no saber decir basta y llevarme el trabajo a casa o quedarme más tarde de lo que mandaba mi horario para seguir trabajando. Perdónenme por querer acercar la realidad de la lengua extranjera a mis alumnos. Perdónenme por acercarme a sus intereses y buscar métodos o actividades que les enseñen la materia y les formen como personas. Perdónenme por usar el laboratorio de idiomas y por dejar de usarlo por falta de horas o porque el grupo al, com al completo no cabe en ese aula. Perdónenme por dejar de hacer desdobles, los han borrado de mi horario. Perdónenme por querer dar más in dar inglés de calidad y que me hayan dejado con los despojos de mi metodología por, por una crisis que yo no he creado, y en base a la cual se me machaca porque soy un privilegiado. ¿Para quién? Perdónme por pedir todo esto en periodo de crisis en todo el país, porque creo que hay pilares que sustentan la sociedad. Machacar esos pilares, lejos de ayudar a superar la crisis, nos hunden cada vez más en ella, sobre todo en la crisis de valores contra la que también trabajo día a día con mis alumnos. Perdónenme por haber sido un alumno de una clase de más de 40, preferir la atención más personal y no tenerla. Perdónenme, perdónenme por, no, por quererla ofrecer a mis alumnos pidiendo que la subida de, de ratio no se aplique. Perdónenme por ser profesor comprometido. Se ve que no está de moda. Porque para gran parte de la sociedad somos vagos, egoístas y soberbios. Perdónenme por no mirar el reloj cuando un alumno me necesita fuera de hora. Perdónenme por no crear lo que, que lo sé todo y aprender junto a ellos. Perdónenme por creer que cada cual tiene que ser valorado y dignificado, y yo también. Perdónenme por ser diferente a lo que piensan y por pensar diferente a lo que dicen que debo pensar. perdónenme por actuar y hablar buscando la coherencia perdónenme por ser persona y por querer que mis alumnos también lo sean con todas las consecuencias firmado profesor interino milagro ya sabéis de esos que aún no estamos cesados pero tenemos fecha de caducidad y desguace y soy all... Ya estamos en el último tramo del programa y en este momento, con mucha pena, tenemos que despedir a Adiós. nuestro compañero Ricardo. Adiós. Adiós, con el, con el corazón. Bueno, pues muchas gracias. Un placer haber estado aquí ayudándoos en lo que he podido, como siempre, y siempre que queráis. De acuerdo, Ricardo, pues como te hemos dicho fuera de micros, te esperamos. Venga. Un saludo y disfruta de lo que sea, de la vida. De la vida, de mis, de mis próximas vacaciones. Sí. ¿sí, señor. Hasta pronto. Hasta pronto, Ricardo, gracias. Y seguimos en nuestra revolución en minario, justo después de escuchar a los siempre geniales sigurros, otra vez vamos a hacer a poco pe de esa frase de Ángeles González Inde, como es un éxito, ¿no? Y ya tenemos con nosotros a Edu, que Hola, nos va a noches. contar... buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenos días, buenas tardes, para los que nos escucháis de internet. Ya, sí, bueno... La y... no revolución binaria ¿no? Claro, pues a los cuento. que nos escucháis en ceritos y en unos. Y esta revolución binaria, ya que vamos a aprovechar el tirón que tenemos en Twitter, porque sabemos que intentamos llegar a los 500 antes de que terminase julio, pero es que da la casualidad que ya estamos en cuántos. En casi 800 followers, en este mismo instante tenemos 759, pero si probablemente refresco la pantalla, tengamos alguno más. Vamos a hacer un redoble. Toca, toca, toca, toca, toca, tenemos 764 seguidores ahora mismo o followers para los para los modernos de gafas de sol de por la noche eh, <risa> en este mismo instante esto es esto es abrumador por favor no nos hagáis ningún unfollow porque ahora que estamos en pleno auge ¿eh? esto hay que decirlo también ¿no? porque lo de los unfollows es una sí, sí es un, algo... follow, un follow di no a unfollow cada vez que haces un unfollow eh, muere un, un perro flauta eso espero que cale hondo en nuestro o al revés no si cada vez que haces un unfollow Dios salva a un perro flauta <risa> Podéis entenderlo como queráis Y además, yo creo que en Facebook También estamos teniendo, está caldeado el ambiente ¿Verdad? No sé si puedes darnos datos De nuestra página de Facebook Sí, alguien en Facebook Realmente solo hemos tenido un comentario O bueno, un, un, un monólogo Si se puede decir monólogo Bueno, nuestro técnico ha escrito como si pensásemos que, que no le vemos en la foto, ¿no? Que dice, ¿cómo puede ser que una organización creada a par y por los ciegos Y minusválidos válidos quiera sustituir el mítico kiosco Por máquinas en gasolinera, chinos y demás? Eso ha dicho nuestro querido A que es nuestro técnico de mesa. Eh, luego tenemos a Penelo Pequero que dice esta idea de poder entrar al Parlamento ofrecida por Esquerra deberíamos tomarla para exponer directamente nuestras propuestas. Y nos pone aquí un, una noticia muy, muy interesante que dice el pueblo de Madrid hackeando las calles al estilo 15M eso quiere decir que en algunas calles de Madrid están cambiando las placas conmemoratorias para poner otros nombres de calles. Sí, eso lo hemos visto y es bastante bastante emocionante. Bueno, y qué nos dicen, qué nos han estado contando nuestros tuiteros a lo largo de toda la tarde, porque hemos hablado de la once, hemos hablado de Somalia, hemos hablado de lo que ocurrió en el Congreso. Supongo que ha habido bastantes reacciones. Eh, la mayoría de las reacciones han venido han venido a, a colación de, del tema de, de la once. Hemos tenido aquí un debate muy interesante cuando uno de nuestros tuiteros ha propuesto que se hiciese un boicot a la once y que no comprásemos más cupones. A lo que varias personas han contestado, pues que bueno, eh, si no comprásemos cupones ...la gente que sigue viviendo de vender cupones... ...pues no cobraría las primas de venta... ...con lo cual pues sería un, un pequeño problema... ...para todos esos trabajadores... Eh, luego en tema... En, en relación con el tema... ...que hemos estado hablando de... ...de la crisis alimentaria en... ...en el cuerno de África... ...pues eh, han venido comentarios como... ...la ONU siempre a destiempo... ...no nos consideran ciudadanos sino trabajadores... ...la ONU es teatro... ...y su género es la tragedia... ...pues bueno... Eh, además parece ser que les ocultan información para que no se reboten y luego al último tema que hemos tenido a Florencia aquí eh, hemos tenido dos mensajes uno que es muy interesante que es que Carlos Carnicero nos ha mandado un mensaje Carlos dice, Carnicero que ya estuvo aquí en la persiana periodista, dice mis recuerdos a todos, los, a todos los oyentes desde México, preparando la nueva temporada con nuevas ideas y proyectos, un abrazo para todos Gracias Carnicero por ese recuerdo. Luego Alex Rowling dice démosles a sus señorías una bonita despedida vacacional todos a por ellos uh -huh. y luego otra persona pues eh, que es muy muy pues supongo que muy muy graciosa en su casa eh, <risa> ha dicho qué tiempo hace qué tiempo hace no yo le he dicho pues que en el estudio hacía mucho calor y me he dicho que no que qué tiempo hacía en Florencia no Y yo creo que es complicado, ¿no? Eh, aquí, aunque tenemos sanidad democrática, el termómetro rectal no, no lo manejamos, con lo cual, pues no sabemos si Florencia está muy caliente o cómo está. Bueno, eso yo creo que podíamos preguntárselo mañana en Café con Churros. Sí, ¿No? desde luego es un comentario de Café con Churros. Sí. Eh, luego nos acaba de llegar un, un comentario que dice: Sus señorías son los mamporreros del heredero de Franco, el asesino golpista del 36. Pues bueno, ¿no? Son eh, Anony World. Pues hace un comentario un poco incendiario, un poco mm. flamer que se llama por estos mundos, ¿no? Flamer. Me gusta, me gusta, Edu, que vengas. Que, nos, ve que, soy... que nos vengas induciendo en el vocabulario. Es una Twitter. persona del siglo XXI. Yo antes de llegar a mi casa mandó un Twitter a mi madre y le digo, mamá, estoy abajo, estoy metiendo las llaves. Y así me espera porque hago una foto. ¿Te comunicas con tu madre por Twitter, de verdad? No, pues no sabe usarlo. O sea, si no, probablemente soy, soy una generación perdida, soy la generación enganchada a las consolas. Que no, que ya no somos la generación perdida. Hombre, a ver. Todavía nos tenemos que encontrar, ¿no? Estamos aquí perdidos en... Es una etapa oscura. Son, son tiempos difíciles, como decía ese gran poeta de, del siglo XXI, como es Gandalf. Uh -huh. <risa> Reconocido por todos por la... Sí, su, sí, supongo que hay algún ente internacional de las letras, pues está ahí su nombre. Sin duda, sin duda, Gandalf. Sí. ¿Para qué nos hace falta el profesor Ochoa? Si también te tendremos a ti, pero que no nos oiga, ¿eh? Que no nos oiga. Y, y bueno, no sé si nos puedes comentar algo más... Pues realmente, no, aparte de que yo tengo programa ahora y ya que estoy, pues me hago autobombo, ¿no? Hago como Televisión Española, que no puede poner anuncios y otras cosas, pero se puede dar autobombo. Pues si yo hago autobombo, tengo programa ahora a las 10, vamos a leer unos textos estupendamente. Luego nos dice eh, Sonia Bouza, esa gran admiradora de esta, de esta radio, que no programa, de esta radio, que dice, la foto de la entrega que se vio en el periódico público, ¿qué le pareció que tapen y la nombrara? ¿Qué orgullosa estoy de ustedes? Pues me imagino que habla de nosotras. Uh -huh. De nosotros ha dicho, nosotras por primera vez en un programa, no me lo creo. Nosotras las personas. Claro, Edu, muy bien. ahora sí que estamos en la era de las máquinas que sustituyan políticos por máquinas, ya que estamos. Pues hombre, seguro que acertaba muchas más y seguro que iban a las reuniones del Congreso. <risa> Pero si ves un cortocircuito, un cortocircuito, ¿no? Circuito, sería una desgracia, se incendiaría el Congreso si nosotros crees nada de eso. Pero lo dices como si fuese algo malo, o sea, realmente no se puede incendiar el Congreso porque es un edificio histórico. Entonces, pues Es complicado, ¿no?, que se incendie. Luego la gente que hay ahí dentro, si es que aunque se incendie no va, no va a pasar nada, no es que no van. Si ya, es que es tontería. Es verdad. O van y van a fichar y se van, también. Yo creo, mira, yo desde aquí propongo una aplicación, ya que estamos en, en la revolución en binario, propongo una aplicación que pase lista automáticamente todos los días. Entonces, todo el mundo la tenemos en nuestro móvil, entonces vemos quién ha ido. Y quien no haya ido, pues eh, le damos a la opción y... Nos pone el nombre automáticamente para que mandemos un correo a delegación. Era como cuando mandemos 100.000 correos de que este señor no ha venido a trabajar cinco días, le empiezan a bajar el empleo y sueldo. Pues esa propuesta queda registrada. Le podemos hacer unfollows también. ¿Cómo eso, se hace un follow a un político? Eso duele. Pues sin votarlo, ¿no? Claro. O si tiene en Twitter, pues no sé. Es una, una propuesta un tanto frívola que se me ocurría aquí, porque ya que estamos en un momento más distendido del programa. Pero bueno, Edu, eh, te eh, retenemos aquí. Lo último que decirte, hemos creado el hashtag para mañana. Bueno, mañana tenéis que hacer eso que llamamos Friday Follow Friday, que, es, que tenéis que recomendarnos a todos vuestros amigos. De aquí muchas gracias a Democracia Real, que nos ha hecho un increíble Follow Friday hoy jueves. Y nos han casi venido... ...casi 160 seguidores de golpe en apenas dos horas... de aquí muchísimas gracias... Y, ...y además pues hemos creado un hashtag para mañana... ...que es Política Divertida... ...y es y, imaginándonos a los políticos en otras situaciones... ...nosotros hemos propuesto hoy... ...que nos imaginemos a, a, a Blanco, a Zapatero... ...a Rosa Díez, a Cospedal y a Rajoy... ...silbando la canción de Verano Azul... todos con pantalones cortos eh, por la playa... O, o, ...o a Solana por ejemplo... O, Bueno, Solana no, o Azaplana, eh, contando chistes vestido de Jaimito Borromeo, ¿no? Es Política Divertida, Política Divertida es el nuestro hashtag de esta semana. Pues a reírse mañana todos en Twitter. Gracias Edu por contar... Un placer siempre estar aquí y ahora nos vemos a las 10 con historias normales para gente especial. Ahora nos vemos y antes de terminar la revolución en binario, esto ya es un poco más 1.0, pero recordad que siempre tenéis el teléfono, que si queréis llamar podéis hacerlo al 915 23 99 74 y estaremos encantadísimos... de responder a vuestra llamada y de meter vuestra voz en, en directo. Indignados por el mundo. No nos For the people of Spain from the of Para la gente de España de la gente de Wisconsin. ya hemos llegado al último tramo del programa, nuestra sección de Indignados por el Mundo, que hoy exactamente no contamos con alguien que venga de otro par de otro punto del planeta, sino que viene del mismo Madrid, pero nos interesa contar con ella en este estudio para que nos cuente cómo va esa marcha a Bruselas que emprendió su camino el pasado martes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar? Pues, a ver, yo empecé la marcha de aquí desde Sol y tenía pensado solo acompañarles unos kilómetros hasta el día siguiente. Pero empecé a hablar con la gente por el camino y, no sé, dije, tengo que seguir aquí. Y me estuve pensando, es, bueno, acampé el primer día, después, el primer día llegamos a Covendas y dije, me tengo que quedar otro día más. Así con lo puesto, que iba con manga corta y pantalón corto, sin saco ni nada, pues, pues no, solo tenía pensado cubrir esto porque tenía otros planes para septiembre, octubre. Pues ¿Y cómo me fui a dormir y un, bueno, al principio pasó un poco de frío, pero luego me dejaron una, una, alguna manta porque tal. Y luego acampamos en el, en, en el parque de allí y hicimos una asamblea, decidimos un poco qué íbamos a hacer sobre el camino, todo se va decidiendo sobre la marcha. y mm, pensamos que a lo mejor sería eh, de, en, en las sucesivas ocasiones acampar en las plazas porque los suyos es que nos vea todo el mundo uh -huh. y, y allí nos reciben pues la verdad es que cada vez que llegamos a, a un pueblo los días que los dos días que he estado mm, pues la gente está encantada nos ya nos tiene preparada la comida Uh -huh. Incluso nos dejan duchas y todo para asearnos. Sí, supongo que algunos bueno, de esos pueblos están acostumbrados ya a recibir marchantes porque recordemos que hace nada acaba de llegar la marcha indignada desde todos los puntos del país. Uh -huh. No sé si algunos de esos pueblos por los que habéis pasado ya tienen experiencia de marchantes o no. Sí, de hecho están acampados algunos en las plazas, por ejemplo uh -huh. en San Agustín de Guadalix, que es donde estuve ayer, y... Y bueno, luego lo que pasa es que me he vuelto para Madrid porque estuve pensándolo bien y he decidido ir hasta Bruselas y dejarlo todo. ¿Y por, por qué? ¿Por a qué has tomado de... esa decisión? Porque se te ve muy emocionada con este proyecto. Porque nos dices que, que llegaste a Alcobendas y decidiste, tengo que quedarme un día más. ¿Qué es lo que te impulsó a, a hacer eso? La gente con la que estaba. Porque a mí me encanta hablar con todo el mundo y sus historias, todo lo que piensan sobre el movimiento, todo lo que llevan haciendo... toda la experiencia todo lo que me han estado aportando en, en poquísimo tiempo que son unas pocas conversaciones que he tenido con toda la gente que he podido me ha impulsado a seguir hablando seguir hablando y quedarme un día más hasta hasta sí hasta decidir irme a Bruselas uh -huh. y el siguiente el siguiente pueblo en el que están o sea donde han llegado y están hoy es en Pedrezuela y mañana les cogeré en, en el próximo uh -huh. Me parece que es Villalobos no Supongo sé, no que no te, te andando, que cogerás el transporte público hasta llegar hasta allí ¿o? Sí, porque si no... <risas> ¿Y cuál crees cuál va a ser el programa a seguir en esta marcha hacia Bruselas? Pues en un principio lo vamos pensando sobre la marcha Nos vamos asambleando en las plazas cuando llegamos Reflexionamos un poco sobre lo que hemos hecho, lo que podemos mejorar como estos pequeños detalles, ¿no? Eh, un poco las rutas, tenemos un mapa de carreteras Vamos viendo qué itiner itinerario cogemos eh, También hablamos con la gente del pueblo eh, Recogemos sus quejas y un poco la idea es llegar a Bruselas y allí mmm, llegaremos tenemos pensado llegar el 8 de octubre para estar todos el 15 de octubre en la gran manifestación europea sobre de los indignados y allí pues poner en común quejas de seleccionando un poco las que nos parezcan más bueno, resumiendo. Uh -huh. Y, ¿Y cuán, de cuántas personas estaríamos hablando ahora mismo, cuántas personas están en el camino? Pues en un principio Íbamos 55, luego se fueron descolgando algunas, 53. Eh, luego es curioso porque durante el camino durante el camino, se nos van sumando más personas de otras localidades y nos acompañan un poquito porque también tienen trabajo o, o tienen obligaciones. Y, eh, ahora mismo pues, serán 40 o así, pero no, no lo sé... exactamente ¿cuántos ¿cuántos van a Bruselas fijo? pues por lo menos 10 o así uh -huh. luego otra cosa es las decisiones que vayas tomando de y la gente que se va incorporando en uh -huh. Barcelona o en País Vasco en Burgos uh -huh. para ir hasta hasta donde tengan pensado entonces eso, eso no lo sé claro no tenemos una bola de cristal aquí claro Es un poco espontáneo, como, como mi decisión, que me he dicho, pues vale. Claro. Sí, pero supongo pues esto esta decisión tuya viene muy, tiene muy bien cogida la percha del 15M, que al final es todo espontáneo. O sí, eso es... sí, por eso. Bueno, yo en realidad llevo en movimientos estos reivindicativos por hacer un mundo mejor desde desde hace bastante, desde el año 2000 o un poco antes. Y la verdad es que esto me parece una unión de, de todos la, todas las reivindicaciones Y desde luego que me parece algo maravilloso y por lo que merece la pena dejarlo... Bueno, dejarlo todo en mi caso porque estoy en paro, claro. Uh -huh. Y también voy a buscarme un poco la vida por Europa, ya que en España uh -huh. no encuentro. Sí, eso, ese es el camino que están intentando tomar muchos jóvenes. Hace poco recordábamos que por primera vez la tasa de emigración superaba la de inmigración en el, en el trimestre pasado, creo recordar. No tengo los datos. Sí, no Perdón, creo. esto no es una información totalmente objetiva, pero más o menos es uh -huh. así. Y bueno... Eh, Vale, lo tuyo ha sido totalmente espontáneo, pero uh -huh. tienes muchos kilómetros enfrente de ti. ¿Cómo sí. te preparas? ¿Cuál es, tanto mental como físicamente? No necesito ninguna preparación. Es que yo lucho por, por esto porque, no sé, eh, para mí es, es algo natural <risa> hacerlo. Entonces, no, no sé, la fuerza que tengo interior es, eh, no necesita ninguna justificación. Es ¿eh? simplemente. Vale, es, tiene valor por sí mismo. Logres cambiar las cosas o no, merece la pena. Que mm. Luchar por un mundo mejor. Que se consiga lo que se consiga. A mayor o menor nivel. Pero Claro, psicológicamente, sí, estás, se te ve muy convencida. Estás sí. preparada para afrontar este gran reto de no sé cuántos cientos de kilómetros serán. Sí, y 1.500, depende de la ruta que tomemos. Mm -hmm. mm. Pero físicamente también va a ser un gran... Un gran esfuerzo. Bueno, no tengo problema físicamente, uh -huh. pues soy deportista y, y ya han dado 40 kilómetros y no... Uh -huh. O sea, que te ves en forma para sí. poder hacerlo todo. Nos has comentado que, bueno, sí, que, eh, durante la ruta se irá decidiendo el itinerario, pero uh -huh. has, has señalado algunas ciudades como son Barcelona, como son Burgos, País Vasco... Supongo que sí. intentaréis hacer este recorrido para poder eh, ir adquiriendo adeptos durante el camino, ¿verdad? Uh -huh. Sí, más uh -huh. o menos... Seguimos la Nacional de Burgos, que es la que va un poco al noroeste, bueno, hacia Bruselas directamente, y recogiendo gente por, por, por los pueblos por donde vamos pasando. Uh -huh. Y luego la manera de comunicarnos, esto es una cosa curiosa, pues es... Es lo que te quería preguntar eh, ahora, sí. Pues es mediante el móvil, ¿no? Recibimos, por ejemplo, cuando lo pasó lo del Congreso, yo estuve pensando volver aquí para recoger la información, pero por otra parte decía, es que quiero seguir aquí <risa> y bueno pues en principio nos llega información que no está contrastada y efectivamente es contradictoria eh, por ejemplo lo del desalojo policial decían que que fue la plaza fue o sea, la plaza del Congreso fue desalojado sin de manera no violenta uh -huh. y luego sin embargo una hora después un poco después nos recibimos información que no uh -huh. pues que decía lo contrario Y... y más datos y detalles pues eso que, que es necesario contrastar porque las informaciones uh -huh. eso igual que los periódicos no uh -huh. tienes que contrastarlas para para hacerte una idea más objetiva si uh -huh. claro estaba uh -huh. muy bien que apuntases eso porque eh, es muy importante si sí, el, el, el tema de la información y saber a qué os estáis enfrentando mientras va, eh, Mientras estáis emprendiendo vuestra ruta, porque todo lo que pasa aquí supongo que influirá en las decisiones que vais tomando en el camino. Pero eh, quería orientar la pregunta sí. de la comunicación más al tema de que, claro, vosotros eh, y vosotras llegaréis a Francia, uh -huh. tendréis que seguir haciendo asambleas, sí. pero ¿en qué idioma? Ah, pues en, en el internacional me imagino. En inglés es el que casi todos nos bueno, manejamos, más o menos. Uh -huh. O francés, algunos hablan, pero no todos. Entonces yo me imagino que, que inglés, porque los franceses saben Creo yo que se habrán hablar en inglés. Sí, como dices Supongo. tú. O es si ser... no, con un traductor eh, en francés, uh -huh. simplemente. Puede ser una experiencia bastante curiosa esa de llevar las asambleas también a Francia, porque aunque en París ha habido brotes de 15M, pues no en toda Francia como aquí se ha vivido. E incluso después en Bélgica, cuando lleguéis. Sí, en Francia va a ser una verdadera aventura, la verdad. Uh -huh. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar aquí en AgoraSol, eh, además eres una antigua compañera y seguiremos contando con tu información desde, desde todas la, todos los puntos de España y en cuanto lleguéis a Francia intentaremos solucionarlo vía Skype, como sea vía internet, pero queremos saber lo que ocurre en esa vale, marcha. Vale, me llevaré el portátil, la cámara de fotos y, uh -huh. y el móvil por pues, si necesitáis. Uh -huh. Pues te deseamos mucha suerte a ti Y al resto de, de tus compañeros vale. y compañeras Y a toda la gente que se vaya animando por el camino Se lo comunico <ríe> Un saludo Adiós. Pues hasta aquí la persiana de hoy eh, Son las 10 menos 4 minutos Un poquito más Y cuadramos los tiempos Y nuestros técnicos nos aplaudiría muchísimo Os agradecemos mucho que hayáis estado Al otro lado del ordenador, como siempre Podéis escuchar la persiana El próximo martes Y podéis escuchar toda la programación de AgoraSol Por supuesto, durante todos estos días Y hoy estoy sola Para echar la persiana, Fossi, me ayudas Vamos a echar la persiana Hasta la próxima